Busqué un acorde, perdí mi banda, el champán seco fue mi desgracia, cualquier decisión es un suicidio aquí, cualquier decisión. acompañando durante todo el programa con su música y también recibimos aquí a Jorge Martínez, o lo que es lo mismo, Jorge ilegal, o lo que es lo mismo, los ilegales. Jorge, buenas tardes. ¿Qué tal, amiguitos? ¿Cómo vais? ¿Alegres y despreocupados? Bueno, pues no muy alegres ni muy despreocupados porque vienes a Granada a decirnos adiós, amiguitos. Bueno, este es el final de ilegales. Nos despedimos, morimos de la manera más digna posible, creo que es morir por propia mano. Lo hacemos porque no nos disgregamos, nos reconvertimos en otro grupo, que va a ser Jorge Ilegal y los Magníficos. Bueno, el bajista pasa a ser contrabajista, el batería pasa a tocar instrumentos de percusión, también incluida la batería, Recuperamos al antiguo saxofonista, incluimos un tipo que toca vibráfono, marimbas, cosas de estas, y, y lo hacemos porque queremos recuperar la música hecha, todos esos estilos y caminos ya apenas desbrozados, desde los años 30 a la época justo anterior a los Beatles. ¿eh? Es sobre todo música no anglosajona son guarachas, huastecos guajiras eh, joropos, tangos, chachachas. bueno, por supuesto, quedan proscritos y jamás tocaremos pasodobles ¿eh? odian ni, los pasodobles, ni, recuérdenlo ni rumbas de esas de naino Nai Nai Nai tampoco, porque <risas> me producen los juro por el bigote de Isabel pantoja que las odio, ¿eh? me salen granos cuando lo oigo y, y bueno, vamos a vamos a tocar música que realmente bueno, incluso en italiano, en francés, algunas cosas Entonces, y un montón de música propia escrita en, en esos estilos, ha resultado fácil sorprendentemente fácil escribir en tangos y cosas así, son unos estilos que se prestan mucho a la, liter a la literatura ¿eh? y a vivencias de estas, he estudiado profundamente, o lo más profundamente posible, las vivencias de toda esta gente que creó esta música la verdad se sí contribuyeron a alegrar el, el Nueva York desde de final de los años 40 hasta... Bueno, en Queens, cuando vamos a tocar a Estados Unidos, estuve siguiendo todas las zonas donde se eh, dejaron in, in, insalubres todos los barrios de irlandeses que se acostaban a las 7, a las 8 de la tarde. Estos se acostaban a las 9, a las 7 de la mañana. En fin, es música divertida, Jorge Ilegal y Los Magníficos. Y queremos mostrárselo al público. Además, la vamos a interpretar con... Eh, con instrumentos de época. Hemos conseguido un vibráfono de 1937 y he conseguido veintipico guitarras de los años 30-40, algunas de las primeras eléctricas. En fin, el saxofonista tiene un saxo Selmer que, bueno, tiene una buena colección. Creo que tiene doce marsextos, que es algo que parece... Es un verdadero acaparador. En fin, pero bueno, todo esto será en el 2011 porque ahora es la despedida de ilegales este 2010 y, bueno, vamos a, a, a darlo todo en los escenarios. Queremos retirarnos, ilegales se quieren... Quieren suicidar con una gira, pero no una gira alimenticia al uso. Aquí se trata de exhibir un grupo en muy buena forma física, ¿eh? como estamos en este momento. Machotes total. Claro que sí. Y que somos capaces de asumir un concierto siempre de más de dos horas, pero sin parar, sin, sin intermedios entre canción y canción y cosas así. Es posible que hoy los horarios permitan tocar dos horas y media, en algunos sitios es posible, en otros nos mandan directamente a la calle porque quieren abrir sesión de bacaladeros, no sé si en el tren harán sesión de bacaladeros o en Sevilla lo harán, espero que no. ¿Eh? Porque podremos extendernos más Y tomarnos más copas Bueno, va a ser a partir de las 10 de la noche Aquí en Granada, en la sala del tren Y suponemos que va a estar llena hasta arriba Porque venís de llenar absolutamente todos los lugares En los que habéis tocado Y habéis estado prácticamente en casi toda España Sí, Jorge. hemos estado A ver, te, te, Quiero recor creo recordar Sevilla, Zaragoza Bueno, en Zaragoza estuvimos, en el Guantiz Compartiendo con, con más grupos eh, A ver qué más estuvimos Bueno, Madrid, Barcelona, por supuesto Bueno, Madrid no quedaban entradas cuatro días antes Eh, vamos Santiago de Compostela, Bilbao, bueno ha sido una gira larga para lo que va de año no está mal, ¿eh? la, me hace cuenta que un montón de gente inicia su gira ahora en este mes, en fin una sabes gira... lo que te digo que cuando veo cosas como esta me río de la crisis de la música hombre el rock es una buena música en, en tiempos de crisis ¿eh? siempre es una oferta agradable y, y, y bueno a tener en cuenta Y el rock es muy bueno para las crisis. De hecho, yo creo que el rock ha nacido en una época de crisis. El rock, en gran parte, es heredero de, del blues y, y es música de crisis. ¿eh? Durante la gran crisis, a partir del año 29, pues eh, oyen los mejores blues posibles. y bueno yo creo que bueno de todas formas no, no esta música no tiene un total origen americano como pretenden estos yankees que se, al parecer han inventado ellos el agua el vino han inventado el fuego probablemente <risa> eh, pues no eh, música con tónica dominante subdominante pues es muy muy común en en, en toda la música mundial o sea en, en europea pues por supuesto Y, y, y bueno, también existían canciones que cantaban todas estas cosas en época de crisis. Uh -huh. Yo bueno. he recuperado incluso canciones del siglo XVII realmente interesantes. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Bueno. Algún día os aprenderé con la guitarra, os cantaré dos o tres. Vale, pues lo tenemos grabado, así que esto va a quedar para la posteridad. Uh -huh. Nos dices, esta noche el concierto son dos horas y media de música. Eh, nos encargaremos de que no te echen del escenario no, antes de esas Nos, dejarán, horas y nos media. dejarán tocar con total seguridad dos horas. Porque ahí puedo pelearme ¿verdad? Y tengo, tengo una derecha explosiva O sea que, bueno, mejor me dejan tocar por lo menos dos horas Pero si podemos, lo extenderemos un poquito más ¿eh? Jorge, que van a ser las grandes canciones Los grandes clásicos de ilegales Pero también algunas de las nuevas Porque acabáis de editar también O sea, me vuelvo a reír de lo de la crisis de la música sí. Un pedazo de maleta con más de 100 canciones Es decir, todas las canciones de 126 ilegales 126 canciones ilegales Y además, Hemos nuevos con... temas Sí, además hay cinco temas nuevos más grabaciones de los años setentas, final de los años setentas, fíjate, cuando no nos llamamos ilegales todavía. Estábamos pensando si llamarnos los hijos de la gran puta, ilegales, metálicos, no sabíamos cómo llamarnos. Eh, bueno, y, y luego hay cosas, grabaciones perdidas, que estaban en cintas que se han autodestruido mientras las pasábamos a formato digital. Eh, bueno, sí, hay un montón de material inédito y, y luego todo el material clásico bueno, remasterizado. Vale, ¿tú, ¿tú cuál dirías que es la canción que, que la gente corea más en los conciertos de ilegales? Es que hay tantas, hay tantos himnos pues, ya. Pues algunas, probablemente no sean las canciones más valiosas. ¿eh? Las canciones para corear no son las más valiosas. Hombre, pero yo me quedaría con Tiempos Nuevos, Tiempos salvajes. ¿eh? Mm. Es una canción, ojalá, la, la versión última en Barcelona fue realmente era emocionante. ¿sí? Yo he hecho aquí una encuesta en la redacción y la chica del club de golf casi oh, casi por goleada, ¿eh? Pues entonces la tocaremos hoy, no hay problema. La incluiremos en, en la chica del club de golf. <ríe> bueno, ¿y cuántica? Cuántica es una canción difícil. No obstante, venga, vamos a intentarlo. Si vamos bien de tiempo, pues intentaremos cuántica. Mira, esta es cuántica. Por lo menos con ella nos quedamos. Jorge Martínez de Ilegales, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Volverás a Granada, ¿verdad? Volver a Granada, pero ya como Jorge Legal y los magníficos. Pues será un eh, placer. Como ilegales, veo poco probable que vengamos. ¿eh? Así que adiós, Com amiguitos. Como sea, te esperaremos. Un placer, Jorge. Así nos vamos porque llega a las dos de la tarde. Llegan las noticias. Volvemos el lunes. José Antonio Barros estuvo en los contrastes técnicos. Hasta lunes a todos.